bien ya estamos casi en la mitad eh, final del mes de abril aún hay sindicatos que siguen peleando la discusión salarial la discusión paritaria en este caso los docentes nucleos en AMSAFE están decidiendo hasta el día de hoy en esa manera muy democrática que siempre resaltamos que tienen de elegir las mociones y votarlas en cada una de las escuelas de toda la provincia aceptan si aceptan o no la oferta salarial del 15% que el gobierno provincial les realizó el día lunes, en ese sentido Estamos hablando con Adriana Monteverde para que nos comente un poco los detalles y que nos eh, adelante cómo ve que vienen los números de votación. ¿Cómo andás, Adriana? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen eh, día bueno, para vos mira, también. Adelantar, adelantarte, la verdad es que no te puedo adelantar nada. Sí te puedo decir que los resultados en el departamento San Lorenzo, que ya tuvo el escrutinio, que tuvo el escrutinio ayer, eh, te digo, no te puedo adelantar uh -huh. porque hay departamentos que aún están claro. votando. Entonces, bueno, tampoco querría incluir en ninguna de las votaciones, ¿no es cierto? Uh -huh. este, pero bueno, en el departamento de San Lorenzo eh, ganó la moción de aceptar. Uh -huh. eh, así que San Lorenzo lleva como mandato a la Asamblea Provincial eh, el aceptar la propuesta eh, de la paritaria. Bien, sí, es eh, también tiene mucho que ver eh, la diferencia en cada uno de los departamentos porque eh, repasando un poco, las mociones que hay en las en la vecina ciudad de Rosario son muy distintas y probablemente las votaciones también sean diferentes a lo que es en el departamento San Lorenzo Entonces, bueno, sí, tenés sí, razón, en, en no realidad, se puede... En realidad, en realidad no son tan distintas, lo que pasa es que hay más mociones. Claro. Hay más mociones. ¿Eh? pero también hay moción de 48 y 48, Ajá. como en el caso del departamento San Lorenzo, y también está la moción de aceptar, así que bueno, eh, hay distintas mociones, porque pero no son tan diferentes en toda la provincia, a eso me refiero. Recordemos que cualquier afiliado puede ir a la asamblea provincial y mocionar a Viva Voz Y si tiene los apoyos, esa moción ya pasa a ser parte de, de la asamblea, ¿no? Bien, está bueno que aclares eso porque nos acordamos que hace algunos meses atrás o semanas atrás, Claudia Balagué, como el gobernador de la provincia también, Miguel Lifschitz habían eh, dicho, habían eh hicieron conjeturas propias en base a lo que son eh, la democracia sindical que se vive hacia adentro de AMSAFE y sostuvieron que no todos podían participar y dar una moción. Bueno, esto está bueno que, que vos también lo aclares porque siempre nosotros todos intentamos, pero... Claro, todos los afiliados al sindicato pueden participar de la asamblea. Personas que no son afiliadas al sindicato no van a poder mocionar uh -huh. Claro, Pero cualquier afiliado del sindicato va a la asamblea, es más, las asambleas son de, de afiliados, van muchos compañeros que no son delegados, pero que les interesa realmente participar de la asamblea, lo puede hacer, puede mocionar, si recibe los apoyos, esa moción va a estar y se va a bajar a votar en cada una de las escuelas. Bien. Adriana, y bueno, te pregunto para el oyente, el que está escuchando, que siguió todo, bueno, esta esta discusión que tuvieron con el gobierno provincial, la propuesta es del 15% Y además, ¿cómo se resolvió lo de la cláusula gatillo? Que era una de las cuestiones que, bueno, que, que si quedaba pegada a la recaudación o no de la provincia, eh, cómo se pudo resolver eso, si sigue lo mismo, o eh, le pudieron dar otra vuelta. No, no, la cláusula gatillo no tiene restricciones, eh, por lo tanto a partir del 15% eh, de, de inflación ya se comienza a disparar, eh, bueno la cláusula gatillo es una cláusula de actualización automática ¿no? y empieza esa actualización a partir del 15% de, de inflación. Eh, así que, bueno, se logró modificar eso también, el porcentaje es mayor y además es una propuesta integral, porque uh -huh. contempla. Nosotros esto también lo queremos aclarar, eh, porque no, no es solo salario uh -huh. y cada una de las asambleas se manifestó en ese sentido, en que nosotros ya lo habíamos solicitado en las eh, asambleas anteriores también que necesitábamos una propuesta integral, una propuesta que contemplara la carrera docente, porque recordemos que es una discusión que se da año a año, el tema de los concursos, no es que es algo automático, sino sí. que es algo que hay que discutir, el llamado a suplencias, lo que tiene que ver con salud laboral, y APOS, cuestiones de infraestructura que nosotros también necesitamos necesitamos discutir, Eh, por lo tanto, bueno, es una una propuesta que va mucho más allá del, del salario. Si bien el salario es muy importante y forma parte de uno de los anexos, el otro eh, tiene todo, todos los aspectos de, de condiciones de trabajo. Bien, bien. bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede ahora en algunas horitas cuando finalmente se se termine por decidir, por sí o por no, esta propuesta que hizo el gobierno provincial. Muchas gracias, Adriana. No, gracias a ustedes.